queridos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega y la primera noche inaugural de los carnavales oficiales. Una noche plena y abundante en disfraces y caretas y así es amigos que estamos compartiendo una noche para bailar y divertirse al ritmo tropicalísimo, caliente y bullanguero De Pichi Cardoso y los bonos del Caribe. A los pobres diputados que tienen malos salarios, para que puedan morfar, le damos a solidarios. ¡Qué fiesta, amigos! Miles de papelitos saludan la actuación de Pichi Cardoso. Más precisamente, 40.000 papelitos. En este carnaval no pueden faltar las comparsas, murgas y su colorido desfile. Por eso, allí se acercan, allí vienen. Son los anunciadores de medidas oficiales. Bueno, Tampoco lo son sale en plaga. Llenando de ritmo la noche, los anunciadores se alejan y dejan, como no podía ser de otra manera, su lugar a los desmentidores de Menem. Somos los desmentidores, trabajamos por horario. Pasa todo lo contrario Gracias amigos, muchísimas gracias Y ahora para cerrar la noche ¿eh? Toda la alegría, el color y el libre cambismo De la Escola de Alzogarray Se plan del ministro ahora es asesor siempre a su patria servido presidente debería ser pero el estado suyo Gracias amigos, desde, desde el palco de la embajada americana el embajador Tutman hace señas y no se sabe si es un saludo o una negativa pero bueno, sigamos, en todo caso estará dando indicaciones y sigue la batucada liberal entre pitos y matraca. noche de los carnavales oficiales muchísimas gracias y nos despedimos hasta la próxima entrega